Las dos es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. La moción se queda sin emoción porque se queda en nada, salvo para Ciudadanos, el partido al que esta moción puede costarle todo hasta quedarse nada. Murcia, qué hermosa eres, pese a todo lo que estás pasando. Este sábado han tomado posesión los tres nuevos consejeros del gobierno autonómico, los tres de Ciudadanos. Francisco Álvarez, Valle Miguélez y Antonio Sánchez se han hecho más conocidos en tres minutos que muchos consejeros de otras comunidades en toda una legislatura. Isabel Franco, vicepresidenta del gobierno murciano y perteneciente a Ciudadanos,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 Y no sabría decir si aprecian o desprecian en Ciudadanos, porque ahora mismo es difícil saber lo que pasa en Ciudadanos en vísperas de la reunión que va a celebrar este lunes su comité ejecutivo. El espectáculo debe continuar, canta Queen. El presidente López Miras, en cambio, pide todo lo contrario. El espectáculo debe terminar ya.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 Pero decía al inicio de mi intervención que hoy es un día importante para la región porque no lo han conseguido. No lo ha conseguido el Partido Socialista, cuyo secretario de Relaciones entre Gobierno y PSOE vive estos días convulsos precisamente en Murcia. Santos Cerdán ha acusado al PP de ser un partido que se mantiene con tránsfugas y tamallazos. Desde Madrid. José Luis Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, no ha dado la moción por fracasada y ha alentado a Ciudadanos a que responda al Partido Popular. Carmen Salido. Ábalos insta al partido de Inés Arrimadas a dar un paso al frente por la dignidad, ya que entiende que el Partido Popular les ha humillado, ha mantenido relaciones tóxicas que les ha envenenado e incluso han invitado a los militantes de Ciudadanos a ingresar en las filas populares. Por estas razones, José Luis Ábalos sugiere a Arrimadas que rompa los pactos en Andalucía o en Castilla y León. Pueden encajar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 Ofensivamente, o no hay pacto en ninguna parte con este partido al que usted d e n o s t a tanto. Ábalos ha acusado directamente al Partido Popular en Murcia de comprar a tres transfugas de ciudadanos y de hacerlo como el que compra esclavos en la plaza pública. El secretario de Organización Socialista asegura que lo ocurrido en Murcia demuestra que no hay un Partido Popular de la Regeneración, s i n un partido que abona la degeneración y oculta la corrupción con t a m a y a z o s El Partido Popular tiene en el punto de mira a los socialistas en general. Y a Pedro Sánchez en particular. Teodoro García e g e a se ve implicado doblemente en la moción de censura a Fernando López Miras, por su condición de número 2 del PP y por su condición de murciano. García e g e a acaba de asegurar. Que los murcianos demuestran que saben resistir a Pedro Sánchez, informa Carlos León. Sí, palabras del secretario general Teodoro García e g e a que ha clausurado el Congreso Provincial del Partido Popular en Córdoba y ha contado cómo vio a Ábalos el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. El pasado miércoles, en la sesión de control, yo salía del de hemiciclo junto a Pablo Casado y vi a lo lejos a José Luis Ábalos junto con su mano derecha en el partido Santos Cerdán. Se metían en un ascensor. Y en ese momento pensé que Ábalos no estaba ocupado en soterrar el tren a su paso por Murcia, sino que estaba ocupado en soterrar a los murcianos en un pacto infame que incluía al Partido Podemos para arrebatar a los murcianos la capacidad de decidir. Y eso el Partido Popular no lo va a permitir. Y como acabas de confirmar, Juan Diego ha defendido a los tres consejeros de Ciudadanos en Murcia por defender lo que tenían firmado. Tenemos dos ocasiones de mandarle un mensaje claro a Sánchez. La primera fue ayer en Murcia, diciéndole a Sánchez que Murcia no se vende. Ningún gobierno se va a vender a sus pretensiones, Sánchez e Iglesias. Y la segunda el próximo 4 de mayo. Vamos a decirle a Sánchez que Madrid, como el resto de España, no quieren lo mismo que tiene Sánchez en el gobierno de Moncloa, no lo quieren en ninguna comunidad autónoma. No queremos ningún gobierno en miniatura de Sánchez e Iglesias en ninguna comunidad autónoma.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 El 4 de mayo próximo. Si el 4 de mayo hay elecciones, Isabel Díaz Ayuso multiplicaría por dos el número de escaños para el Partido Popular, pero no ganaría por mayoría absoluta. Si sumara el apoyo de Vox, conseguiría la mayoría absoluta. Es lo que concluyen los sondeos de ABC y El Confidencial publicados este sábado. Los datos ofrecidos por las comunidades y ciudades autónomas confirman que el contagio sigue bajando en España. Los indicadores que utilizan. Las autoridades sanitarias, para medir la gravedad de la pandemia, siguen a la baja, pero el descenso en este momento de la tercera ola es muy lento. Mamen Rodríguez Astre. Andalucía baja del millar por primera vez en tres días. Descienden también Euskadi, Cataluña, Aragón y Navarra. Allí llevaban tres días al alza. Sube n Cantabria y Galicia, donde un brote en una residencia de Silleda deja una treintena de casos. La mayoría de los mayores estaban ya vacunados. Repuntan los pacientes COVID en UCI, en Galicia, donde hoy solo lamentan un. m u e r t o Los catalanes han notificado 18, 8 menos que ayer, y los andaluces 22, la cifra más alta del día. Cataluña contabiliza 864 grupos escolares confinados y 5 centros cerrados. Y la buena noticia sigue en las vacunas. Por primera vez, el número de personas con al menos una dosis ha superado al número de personas contagiadas y más de un millón y medio ha recibido la pauta completa. Respecto a AstraZeneca, mira lo que dice Margaret Harris, portavoz de l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 Vacunas y debemos revisarlas, pero no hay indicación de no usarla. La OMS y la Agencia Europea del Medicamento aseguran que no hay motivos que justifiquen suspender este suero. Un comité de asesor está evaluando los informes del laboratorio británico y pronto tendremos noticias. Ya que estás aquí, mamá, en este último fin de semana de invierno va a seguir durante las próximas horas. Con tiempo inestable o todo lo contrario? Cuéntanos. Todo lo contrario, pero ojo al viento en el extremo norte. Tenemos siete provincias en riesgo por fenómenos costeros debido al viento que sopla fuerte en el litoral cantábrico. Mañana más viento, pero en el bajo Ebro y en Pirineo. Seguirán con chubascos aislados en el tercio norte que irán remitiendo a lo largo del día. El resto de la mitad norte veremos más nubes en las horas centrales con brumas matinales y alguna niebla. En la meseta norte. 2 y 9, 1 y 9 en Canarias, tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en NoticiasFDS. Grandes Profes ya se ha convertido en un acontecimiento internacional porque el homenaje que rinde a nuestros maestros reúne cada año a personalidades del mundo entero. Esta iniciativa de la Fundación A3 Media y Santillana cumple ocho años con la edición que acaba de celebrar y que ha sido diferente a las anteriores, como es natural, pero su fuerza sigue siendo muy intensa, como ha demostrado el presentador de la gala de este año, Roberto Leal. Una mujer de Onda Cero ha estado siguiendo esta edición de Grandes Profes, Laura g i l l La fortaleza ha sido el tema central del mayor encuentro educativo del año que organiza por octavo año consecutivo la Fundación A3 Media y Santillana en colaboración con la Universidad Internacional de Valencia. Difundido por streaming en la web Grandes Profes.org y en A3 Player, en el acto se ha abordado esta forma de resistencia poniendo de ejemplo el esfuerzo realizado por los profesores durante la crisis sanitaria, incluso en sus peores momentos, como hicieron también los sanitarios. Lo ha mencionado la doctora y vicepresidenta.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 A los docentes se ha dirigido también el jugador de baloncesto Pau Gasol, que ha compartido cómo le ayudó la fortaleza mental en los momentos más difíciles de su carrera y ha animado a ponerla en práctica también para sobrellevar la pandemia. Llevamos meses、eh, y meses arrastrando incertidumbre, adversidad, eh, dificultad, eh, que lleva, puede llevar a frustración y desesperación.、Um, y en estos momentos difíciles es una buena recomendación el, el no lamentarse por todo aquello que está fuera de nuestro control,、eh, centrarnos en lo que está, cuidarnos. El escritor, guionista y director Albert Espinosa ha revelado su secreto para sobreponerse a una vida de enfermedad y operaciones. Su punto fuerte es el humor y ha recordado a la persona que se lo enseñó de niño. Tiene que ver con aquella madre hospitalaria, con aquella mujer de 92 años, que siempre creyó que el humor era una de las herramientas para tener fortaleza. ¿no? Ella también me dio otra lección importantísima: que me dijo,、eh, si miras la vida de cerca, no tiene ningún sentido. Si te alejas, comenzarás a disfrutarla. Lecciones de vida para aplicar a la enseñanza y a los alumnos, los destinatarios últimos a quienes la experta en motivación, Andrea Villalonga, aconseja se entrenen con ayuda de sus profes en el pensamiento positivo para dotarles de herramientas, fortalezas que les hagan avanzar. Os pediré que hagáis de las próximas generaciones una generación que avanza firme con sus fortalezas y que no. Avance acomplejada con sus debilidades. Como es habitual en este encuentro, no han faltado las reflexiones igual de interesantes en las mesas de diálogo sobre educación, como la que recomienda dotar de más competencias digitales a los docentes y habilitar instrumentos de forma que nadie se quede atrás por la brecha digital. De lunes a viernes ha habido otras noticias importantes que resume ya Yolanda v i l a d e c a n s Juego de tronos, pero político. La mecha se encendía en Murcia. Moción de censura presentada al presidente regional Fernando López Miras desde el p s o e y Ciudadanos. El miedo al contagio llevaba a la presidenta de Madrid a adelantar las elecciones al 4 de mayo. Ya está bien de estar siempre con las mismas. Ya está bien. Yo estoy en marzo y no tengo presupuestos todavía. Porque estoy que si unos, que si los otros, que si v o x s e p e a r con Ciudadanos, que si uno le dice al otro. Y necesitamos estabilidad. Estoy al frente de la Comunidad de Madrid y voy a estarlo hasta el final. Y lo que necesito es un rumbo fijo, no 72. Explicaciones de Isabel Díaz Ayuso en Onda Cero. No quiere que la presidencia de Madrid se decida en los despachos. La sorpresa llegaba horas después con tres diputados de Ciudadanos que finalmente no han apoyado la moción de censura en Murcia. Efecto dominó en Castilla y León. Moción socialista para evitar que Alfonso Fernández Mañueco, presidente popular, adelante elecciones. Habrá estabilidad, decía Mañueco y su vicepresidente Francisco Igea. En estos momentos ni mociones de censura. Ni convocatoria anticipada de elecciones. Yo mantuve ayer una reunión a primera hora con el presidente y hay que de decirlo para que los ciudadanos lo sepan y lo entiendan: sus palabras fueron literalmente estas. Mira, Paco, pase lo que pase, pase lo que pase, no convocaré elecciones. Porque la gente no lo entendería. La opinión del líder del PP sobre lo ocurrido en Madrid está. Los madrileños podrán unir al centro-derecha en la papeleta del Partido Popular para gobernar con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. La de Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, está. Nuestros compañeros son los que han planteado ...pues que esto no podía seguir así. Ellos no querían ser cómplices.、Eh, una cosa es ser socios y otra cosa es ser cómplices. Y el gobierno con su vicepresidenta Carmen Calvo. Que tenemos todos que ir. Eh, aceptando y trabajando en una cultura política que ya es distinta, que es de pactos y de acuerdos, en un panorama de diversidad p o l í t i c o que nada tiene que ver con hace 10, 15 o 20 años, nos tenemos que acostumbrar a que estas son las fórmulas democráticas. Y nos queda el sonido del recuerdo. Ustedes son, sois. Quienes mejor representáis la grandeza y la dignidad de la democracia. Recuerdo de un nuevo 11M con ese mensaje del rey llamando a preservar la memoria de las víctimas del terrorismo y pidiendo unidad frente al terrorismo. Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana que de entrada nos ha puesto ante la verdad desnuda de unos dirigentes políticos a tenor de los hechos, más centrados en el mercadeo de poder que en combatir la pandemia o la crisis económica. Y como la política también tiene a veces su ley de la gravedad, pues ha sido una mala semana para Inés Arrimadas, que durante semanas y bajo cuerda negoció con Moncloa una operación desalojo del PP en el gobierno murciano que ha salido rana y ha elevado la tensión arterial a más de uno en esa comunidad. Sencillamente porque a su propio partido, a Ciudadanos, cada día le salta una costura distinta. Pero la principal réplica del terremoto murciano se ha dado en Madrid, donde la presidenta Ayuso ha optado por adelantar elecciones antes de que se le quedase cara de López de Miras o incluso cara de Mariano Rajoy. Los madrileños van a repartir nuevas cartas, claro está, si los tribunales lo permiten. Es la hora del deporte. Aquí están todas las noticias del deporte con David Cams. ¿Cómo te encuentras en este sábado, David? ¿Cómo estás, Juan Diego? Buenas tardes.、Bienvenido. Tengo muchas cosas que contarte. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí. ¿Me vas a contar una? No, muchas cosas. Una, no, bastantes, porque tenemos、no. fútbol, tenemos baloncesto, tenemos Fórmula 1. Tenemos también、eh, ciclismo.、Sí. Y te iba a decir motociclismo, pero no, tenemos b a l o n mano. Pero bueno, por favor, qué variedad. No, no, con lo cual no tengo tiempo. Venga, venga,、no、tengo vamos. tengo tiempo, corre, vamos, corre, vamos. Corre, Sobre corre. todo con el fútbol en directo, porque tenemos desde las dos un partido fundamental en la lucha por la permanencia entre el Alavés y el Cádiz. Roberto Vasco, y buenas tardes. Buenas tardes, David. 15 minutos de encuentro, y a n Mendizorroza. De momento, resultado inicial empate a cero. Una ocasión clara para los locales en un centro de Rubén Duarte desde banda izquierda que despejó el ecadista Juan Cala y el balón se estrelló en el palo. Además, un cambio obligado en los gaditanos. Se ha lesionado Marcos Mauro y ha entrado al terreno de juego Salvi Sánchez. Está formando, está formando el cuestionado Abelardo con Pacheco en portería. Martín, La Guardia, Leyen y Duarte en defensa. Tomás Pina y Manu García en el doble pivote. Con Pelistri por la derecha. Luis Rioja por la izquierda. En punta de ataque. José Luis Edgar Méndez. Una vez más, Lucas Pérez comienza el partido desde el banquillo. En el Cádiz, con las novedades de Fali y Perea, forma Álvaro Cervantes. Vera con Ledesma como guardameta, Salvi Sánchez, Fali, Juan Cala y Espino en defensa, con José Mari Johnson en el doble pivote, Alex Fernández y Perea en las bandas, arriba Rubén Sobrino y Álvaro n e g r e d o Día precioso en Vitoria con 15 grados luce el sol en este duelo directo por la permanencia que pita el castellano manchego Díaz de Mera. De momento, 16 minutos y medio ya de la primera parte, a la vez cero, Cádiz cero. Estaremos muy atentos a partir de las 3 y media, por supuesto, en el radio Estadio Onda cero, como de los tres partidos que se juegan. De la vigésima séptima jornada de liga en primera división. Recordemos ayer, Levante 1, Valencia 0. A las 9 juega el líder, el Atlético de Madrid, ante el Getafe. Última hora del conjunto rojo blanco. Alejandro Morí, buenas tardes. Buenas tardes, David. Vuelve el líder a s c e n a en la liga con el objetivo de ganar para mantener la ventaja en la clasificación. Recupera a Simeone, a Jiménez y a Héctor Herrera que han entrado en la lista de 21 convocados. Incluso el uruguayo, tras cuatro partidos de baja y completar dos entrenamientos, podría volver al once por la ausencia de Felipe por Sanción, la única baja del Atlético de Madrid para el encuentro de esta noche. Con s i m e o n en el banquillo r o j i blanco, nunca el Getafe ha podido ganar al Atlético, ni siquiera hacerle un gol, con un parcial de 34-0, pero esto es fútbol y el conjunto local debe puntuar hoy para buscar la tranquilidad. El técnico argentino lo sabe y hablaba ayer en rueda de prensa con mucho respeto hacia el rival. Entendemos que sus características. Eh, siguen siendo la, la, la, las mismas que lo han llevado a, a los mejores momentos del equipo. Un equipo agresivo, un equipo intenso, un equipo que tiene muy claro lo que quiere jugar, no da por perdida de ningún balón,、eh, tiene un espíritu,、eh, y una voluntad para competir enorme, y mañana nos vamos a encontrar con eso, como nos lo hemos encontrado. siempre de que enfrentamos a, al equipo de Guardalaj. f Correa y Luis Suárez, un equipo con el que ensayó ayer en la Ciudad Deportiva y en el que no se encuentra Joao Félix, que volverá al banquillo. Solo ha sido titular el portugués en uno de los últimos cuatro partidos del Atlético. El excelente momento de forma de Llorente con diez goles y de Luis Suárez con dieciocho cimentan la confianza de un equipo que debe aguantar la presión de sus perseguidores y eso pasa por ganar hoy en el Coliseum. Gracias, Jano. El Getafe que se la juega en su lucha por la permanencia. Alberto Fernández, buenas tardes. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. El Getafe recibe al Atlético de Madrid sumido en esa irregularidad que está caracterizando a los de Bordalás esta temporada. Hace dos jornadas vimos cómo ganaron solventemente al Valencia, pero la pasada volvieron a perder su identidad en Valladolid. Llegados a este tramo importante de la temporada, Bordalás mandó en rueda de prensa al vestuario un mensaje de compromiso. Eh, los jugadores deben ser、eh, conscientes de que ahora necesitamos el mayor esfuerzo, el mayor compromiso、eh, de aquí al final del campeonato con el equipo, con el Getafe, porque、eh, nos estamos jugando muchísimo y eso es lo que deben entender ellos, puesto que no estamos pensando en, en situaciones de angustia, en situaciones、eh, límites, pero sí estamos en una situación complicada con respecto a temporadas anteriores y hay que saber cómo. Convivir con ella, pero necesitamos la máxima atención, el máximo esfuerzo, el máximo compromiso de que al final deja un penalto. Sin Jaime Mata sancionado, de inicio podrían formar en ataque Cucho Hernández y en Esunal. Los azulones recuperan, eso sí, a un futbolista importantísimo como Marco Curella. Gracias, Alberto. A las cuatro y cuarto no tiene margen de error el Real Madrid. Fernando Burgos, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Ningún margen de error. Ya en las puertas del Alfredo Di s t é f a n o con una temperatura extraordinaria, 17 grados, luce un sol radiante. No hay una sola nube sobre el cielo de Valdebebas. No se mueve el aire absolutamente nada. Aparece un día más primaveral que de invierno. Y aquí, en poco menos de dos horas, el Real Madrid debe ganar al Elche para seguir. En esa lucha por el título de Liga. Es cierto que no pierde n el campeonato liguero desde el 30 de enero, cuando cayó derrotado 1-2 en este escenario frente al Levante, que lleva seis jornadas sin perder, pero los dos empates de las dos últimas, frente a la Real Sociedad y en el d e r b i del pasado domingo ante el Atlético de Madrid, le han hecho quedarse a ocho puntos en la tercera posición de los rojiblancos. Un Madrid más exigido que nunca, que se ha concentrado esta mañana en la residencia de Valdebebas, a las 11 de la mañana los dejó dormir z i d a n en e sus respectivos domicilios, con una convocatoria que dio ayer el técnico francés de 20 futbolistas, con las grandes novedades de e d e h a z a r d y Sergio Ramos. Sergio Ramos, casi dos meses de baja. h a z a r d cinco semanas y media. En principio, no se espera que sean titulares, pero que sí que tengan minutos, como dijo ayer z i n e d i n e z i d a n e con un ojo aquí y con el otro el próximo martes en la vuelta de los octavos de final. Frente al Atlanta, con la ventaja de 0-1 del partido de ida. Un Real Madrid con una alarmante falta de gol. Solo ha marcado cuatro en los últimos cuatro encuentros, uno en cada uno de ellos: Valladolid, Atalanta, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Y que hoy va a volver a tener a Karim b e n z e m a liderando el ataque. Recordemos que las tres derrotas ligueras del Madrid en su estadio en el Diestéfano han llegado contra equipos de muy inferior categoría. Recordemos Cádiz, el Alavés y el Levante. Hoy, por tanto, el Elche va a ser un rival. Con el que hay que tener mucho cuidado, ya le arrancó dos puntos en la primera vuelta, en el Martínez Valero, el pasado 30 de diciembre. Empataron a uno y, como decías tú, sin ningún margen de error, un Real Madrid de z i n e d i n e z i d a n e que hoy está aquí, evidentemente, buscando los tres puntos, pero que no pierde de ojo, ni mucho menos lo que va a ser el martes, el partido más importante de momento de la temporada, frente al Atalanta en busca del pase a los cuartos de final. Va a pitar. El sevillano Vázquez Figueroa, repito, vaya día que hace aquí en el d i a Estéfano, solo falta que se vea. Un gran partido, David. Gracias, Fernando. A las seis y media, vaya duelo por la permanencia. Los Asuna ante el Valladolid. Novedades de los Asuna, Gorka Citroën. Buenas tardes. Hola, David. Muy buenas tardes. Osasuna que quiere lograr una victoria que le despegue definitivamente de un rival directo como el Valladolid y alcanzar la zona más tranquila, media de la tabla clasificatoria en primera división. El equipo de Yagoba Rasate que llega a la cita de esta tarde en el Sadar con tres bajas de última hora. Hablamos de jugadores importantes como Roberto Torres, Unai García u Oyer Sanjurjo. Confinados Todos ellos por ser contactos directos de un positivo. Unos, Asuna, que ha perdido, por cierto, sus dos últimos compromisos en casa, en el Sadar, eso sí, ante rivales de entidad como el f c b a r c e l o n a o el Sevilla. Hoy quiere la victoria el equipo de Yago Barrasati ante un rival directo como el Valladolid, en una terna de tres encuentros consecutivos ante rivales directos por la permanencia, porque después de jugar hoy ante los bailes y letanos, visitará al Huesca y recibirá aquí en el Sadar en la siguiente jornada al Getafe. Gracias, Gorka. Novedades del Valladolid, Héctor Rodríguez. Buenas tardes. Hola, David. Muy buenas tardes. Pues el Real. El v a l l a d o l i d va a afrontar este partido con la tranquilidad que le dan los tres puntos que de momento tiene respecto a la zona de descenso de categoría y, sobre todo, con el ánimo por las nubes después de que la victoria ante el Getafe del pasado fin de semana sirviera para acabar con una racha de ocho jornadas consecutivas sin conocer el triunfo que estaba lastrando la trayectoria del equipo que dirige Sergio González. De hecho, ahora mismo el objetivo de los valles aletanos es si la semana pasada consiguió volver a meter el l í o a l Getafe, poder hacer exactamente lo mismo con Osasuna, que ya tiene una distancia respecto a los puestos de descenso de Categoría que podría perder en el caso de que los v a l s o l e t a n o s consiguieran hoy imponerse en el Sadar. En lo estrictamente deportivo, el Real Valladolid continúa con las bajas de los jugadores de larga duración, es decir, Kiko Olivas, Marcos André, Herbías y Raúl Carnero, con lo cual el técnico podrá repetir la misma convocatoria que utilizó el pasado fin de semana y no es descartable tampoco, y así lo ha dejado entrever esta misma semana, que Sergio González apostará por los mismos 11 hombres que empezaron de inicio su partido ante el Getafe. Gracias, Héctor. Como s i sigue la l a v é s Cádiz, Roberto? 24 minutos de la primera parte en Mendizor Roza. No hay goles tampoco. Ocasiones a la v e s cero, Cádiz cero. El Barcelona cierra esta jornada el lunes contra el Huesca. Alfredo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, David. Después de darle dos días de descanso a Ronald Cuman a su plantilla tras la eliminación frente al Paris Saint Germain, el claro objetivo empieza a ser la competición liguera. Hoy vuelta al trabajo con una muy buena noticia. Como había anticipado el técnico holandés, Ronald Araujo, el uruguayo, ya está trabajando con normalidad y se apunta al choque del próximo. El p r o lunes frente al Huesca. El Barcelona sabrá ya los resultados de sus dos más directos rivales en la lucha por el título, en especial el Atlético de Madrid, y afrontará el choque con la recuperación de un efectivo fundamental en la zona defensiva. Otra cosa es a n s u Fati. Al parecer, la evolución de la rodilla es positiva y podría incorporarse al grupo también en el mes de abril, intentar ayudar en la recta final del campeonato y, por qué no, apuntarse también a la lucha final en la Eurocopa con Luis Enrique, si lo estima oportuno, el técnico asturiano. En el choque del próximo domingo, del El、próximo lunes, perdón, Leo Messi cumplirá su partido 767. Igualará como máximo jugador en la historia del f c b a r c e l o n a en partidos a Xavi Hernández. Hito histórico para el argentino que en las próximas semanas podría también ver avanzar la negociación del Barcelona para su continuidad. Su padre Jorge Messi podría llegar a la ciudad condal en las próximas semanas. Incluso algunos apuntan que el próximo lunes. Y esta semana estaremos también pendientes de Joan Laporta. Entre lunes y el martes presentará el aval ante la Liga de Fútbol Profesional. Si se cumplen todos los Previstos, estaría el miércoles como proclamado nuevo presidente del equipo azulgrana y ofrecería la primera comparecencia de prensa ya el lunes día 22. Joan Laporta, 42 presidente del Fútbol Club Barcelona. Gracias, Alfredo. Además, tenemos noticia en torno a la selección sub-21. Alberto Pereiro, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues la noticia que ha dado un de acero esta mañana, la información que tenemos es esa: que Pedri no va a estar en la lista de 23 de Luis de la Fuente el próximo lunes a las 12 de la mañana para jugar. Los tres partidos de la fase de grupos del Europeo Sub-21 frente. A Eslovenia frente a Italia frente a la República Checa, porque va a estar en la lista absoluta de Luis Enrique por primera vez. Volveremos a tener el mismo problema cuando España, en caso de clasificarse, juegue a finales de mayo y principios de junio los cuartos, la semis s y la final, porque coincide con la lista definitiva para la Eurocopa. Y dudas de cara a esa lista: Oscar Mingueza, lateral y central del Barça, parece que sí va a estar, y hay un puesto jugados en el centro del campo, entre dos jugadores del Barça, Ilax Moriba y Ricky Puch, los banderas. De esta selección, tiene toda la pinta de que serán Braín Díaz, el jugador del Madrid cedido en el m i l a n y Marco Curey al extremo del Getafe. Gracias, Alberto. Además, pendientes de la Fórmula 1, Jacobo Vega, buenas tardes. Hola David, buenas tardes y buenas sensaciones en Bahrein, tanto para Fernando Alonso, que debutaba hoy con el Alpine con el que va a disputar la temporada y que le ha permitido dar 59 vueltas, consiguiendo el segundo mejor tiempo por detrás del McLaren de Daniel Richardo, aunque lejos todavía de los registros conseguidos en el Gran Premio de Bahrein en noviembre. También Carlos Sainz ha seguido con su plan de preparación y de adaptación a su nuevo Ferrari, completando 56 giros y, como decimos, también se ha bajado del coche con buenas sensaciones. Alonso continuará esta tarde completando el trabajo de su equipo. Mientras que Carlos s a i n z volverá al volante del SF21 mañana por la tarde para cerrar la preparación antes del comienzo de la temporada, este mismo circuito en el último fin de semana de marzo. Por último, problemas inéditos para Mercedes, que está teniendo muchas dificultades con su nueva caja de cambios. Y además, hoy l e w i s Hamilton ha hecho un trompo y se ha quedado varado en la grava, aunque luego ha podido completar 52 vueltas. Gracias, Jacob. Hoy del ciclismo, Pedro Delgado. Buenas tardes. Hola, David. Pues hoy está la París-Niza en Francia y la Tirreno-Adriático en Italia. ...y la, Curiosamente, con un final en montaña y por lo tanto, etapas muy importantes. Para la p a r i s n i z a posiblemente no tanto, porque h a y Primo Roglit, el doble ganador de la Vuelta a España, tiene muy c o n t r a d a la situación y su equipo, el Jumbo v i s m a también、eh, se le ve muy fuerte. O sea que ahí yo creo que no va a haber sorpresas de cara a la clasificación general y sea más una lucha por etapa. En cambio, en el terreno adriático, hasta ahora los protagonistas han sido esos clasicómanos: que si Van Der Poel, que si Van Ayres, que si Ala Philippe. Y ahora se presenta pues, bueno, un final en montaña, como digo, donde habrá que ver las opciones de los escaladores como Egan Bernal y especialmente barriendo para casa para m i k e l Anda. Así que París-Niza casi ya está decidida la carrera, pero en el terreno adriático posiblemente se defina hoy quién va a ser el ganador de la carrera. Gracias, Pedro. Como dejamos el Alaves Cadí, Roberto. Veintinueve minutos de la primera parte en Mendizor Roza, a la vez cero, Cádiz cero. Además, te cuento, Juan Diego, que esta tarde、Cuenta. Raúl Entre Ríos entra en la historia del deporte español. 281 partidos internacionales con España en el encuentro amistoso que va a jugar. En el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, ante Argentina, en baloncesto. Ayer ganaron en la Euroliga el Bascon y el Valencia. Todavía optan a entrar entre los ocho primeros. Y Liga Andesa, esta tarde tres partidos. Juventud, o b r a d o i r o Unicaja, Gran Canaria, Barcelona, Zaragoza. Ya sabes que de todo se hablará en el Radio e a d o Radio Estadio. Estadio claro, sabes que ahora、ya. tenemos muchas noticias por delante, ¿no? ¿Qué me dices? Sí, porque sabes lo que vamos a contar. Lo que está pasando ahí, ahí fuera? fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Eso mismo es lo que contamos. Y lo esencial de este sábado, que es lo que resume en un minuto Yolanda v i l a d e c a n o s Toma de posesión de los tres nuevos consejeros de Ciudadanos en el Gobierno Regional de Murcia, que frustra la moción de censura presentada esta semana. El presidente de la comunidad, López Miras, ha reconocido que hoy es un día importante después de esa moción que ha querido romper la estabilidad de la región sin conseguirlo. Desde el PSOE, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, no da la moción por fracasada, alienta a Ciudadanos a que responda y rompa los pactos en otras comunidades. Desde el PP, García Eje asegura que. Los murcianos demuestran que saben resistir a Pedro Sánchez y que Ciudadanos y p s o e solo han pensado en cómo repartirse sillones en Murcia mientras el Partido Popular trabajaba. Hay reuniones de lunes de la Ejecutiva de Ciudadanos para analizar todo lo que está pasando y ya se ha hecho oficial la expulsión de esos tres consejeros de Ciudadanos. En los datos de coronavirus que publican las comunidades autónomas se confirma que el contagio sigue bajando en España, pero el descenso es muy lento. Suben, sin embargo, en Cantabria y en Galicia, donde este fin de semana se ha empezado a vacunar masivamente. A personas de entre 50 y 55 años. Y acabamos de conocer que el titular de juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar el próximo día 17 a José Antonio Urrutico Echea, Josu Ternera, que lo hará por videoconferencia desde París, por su supuesta implicación en el atentado contra la gasa cuartel de la g u a r d i a Civil en Zaragoza en 1987. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias, tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. La moción de censura se queda sin emoción porque se queda en nada, salvo para Ciudadanos, ese partido al que esta moción puede costarle todo hasta quedarse en nada. Hoy han tomado posesión los tres nuevos consejeros del gobierno autonómico: los tres de Ciudadanos, Francisco Álvarez, Valle Miguélez y Antonio Sánchez.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 Es muy generosa teniendo en cuenta las circunstancias que está viviendo esta región. Ese gesto que hoy han protagonizado es el que tanto aprecia el Partido Popular, el que tanto desprecia el Partido Socialista y no sabríamos decir si aprecian o desprecian en Ciudadanos porque ahora mismo es complicado saber lo que pasa en Ciudadanos en vísperas de esa reunión del Comité Ejecutivo del lunes. El espectáculo debe continuar, eso es lo que dice la canción de Queen, pero el presidente López Miras, en cambio, pide todo lo contrario. El espectáculo.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 A que responda claramente al Partido Popular, Carmen Sabido. Que le responda con dignidad con la ruptura de los pactos de gobierno que mantiene en Andalucía, porque la relación ha sido muy tóxica e incluso les ha humillado, invitando a los militantes de Ciudadanos a ingresar en las filas populares. José Luis Ábalos ha calificado de miseria en la compra de transfugas en Murcia. Dice que el Partido Popular les ha comprado como esclavos en la plaza pública. Porque es tal la miseria en la negociación que cuesta mirarse a la cara. Ahora son despachos oscuros. A media luz, donde se pone precio a las personas. Hoy hemos visto esta semana, sin ningún pudor, en abierto en la plaza pública, cómo se compraban a políticos. El secretario de Organización Socialista asegura que lo ocurrido en Murcia demuestra que no hay un Partido Popular de la Regeneración, sino un partido que abona la degeneración y que oculta la corrupción con tamalazos. No hay un PP de antes y un PP de ahora. De hecho, los de ahora se han criado en la guardería del PP de siempre. Quienes creyeron que apostaban por la regeneración no han hecho más que abonar aún más la degeneración. El Partido Socialista no da por cerrada la crisis política en Murcia y en Madrid, y Ábalos vaticina que Díaz Ayuso no tendrá la mayoría absoluta y está abocada a pactar con la ultraderecha. El Partido Popular responde a través del presidente gallego Alberto Núñez Feijó, que acusa a los socialistas de llevar a cabo prácticas cutres. También responde Teodoro García Ejea, que se ve implicado doblemente en esta moción de censura por su condición de número dos del PP y por su condición de Murciano García Ejea. Ha asegurado que los murcianos demuestran que saben resistir a Pedro Sánchez. Nos lo cuenta Carlos León. Pues sí, Teodoro García Eje ha asegurado que la peor pesadilla de Pedro Sánchez es ver a un Partido Popular unido y ha abogado por reagrupar a todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista. Ha criticado que las carreras de Pedro Sánchez no son para pedir más vacunas. Yo quiero un gobierno. Que no esté corriendo por los pasillos de un parlamento h a p r e s e n t a d o una moción de censura. Que corra por los pasillos de la Comisión Europea a pedir más vacunas. Y ha añadido que Murcia no se vende y que ha resistido a lo que pretendía el Partido Socialista y Ciudadanos. A los murcianos se nos conocía hasta ahora por nuestra cultura, por, por nuestras tradiciones, por nuestro más menor. Y ahora también se nos conoce por nuestra resistencia que Pedro Sánchez no gobierne desde Madrid, desde un despacho. A partir de ahora también se nos va a conocer por eso.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 Hiper Aragones ya está haciendo campaña para que Juns t y la CUP apoyen a Esquerra y de esta manera se convierta en presidente. Él apela al apoyo de los independentistas porque dice. Que hay ya prisa para formar gobierno. Redacción de Onda Cero en Cataluña. Marc Navarro. Después de la toma de posesión de Laura Borrás como presidenta del Parlamento, el calendario para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat ya se ha puesto en marcha. A partir del lunes se inician los contactos con todos los partidos para ver qué candidato o candidata recaba más apoyos y prácticamente todas las miradas apuntan a p e r e Aragonés, actual presidente en funciones. Después de la inhabilitación de q u i m t o r r a Aragonés se muestra confiado. La necesidad. La neces Necesidad de formar gobierno lo más rápido posible. El país lo necesita. El país necesita un gobierno con todas las funciones que eche a andar. Y quiero trasladar mi confianza a todos los diputados y diputadas de la mayoría independentista. La primera sesión del pleno de investidura se tendría que convocar como muy tarde, el viernes 26. Si no tiene mayoría absoluta, se repetirá la votación el domingo de Ramos y solo será necesaria una mayoría simple. 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Noticias fin de semana.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 En este momento de la tercera ola, Mamen Rodríguez a s t r e e s muy lento. Andalucía baja del millar por primera vez en tres días. Descienden también Murcia, Euskadi, Cataluña, Aragón y Navarra. Allí llevaban tres días al alza y sube en Cantabria y Galicia, donde un brote. En una residencia en Silleda, deja una treintena de casos. La mayoría estaban ya vacunados. Repuntan los pacientes COVID en UCI también en Galicia, donde hoy solo lamentan un muerto. Aragón informa de cuatro y Castilla y León, doce. Los catalanes han notificado dieciocho, ocho menos que ayer, y los andaluces, veintidós, la cifra más alta del día. Por ahora, solo Cantabria no tiene fallecidos. Cataluña contabiliza ochocientos sesenta y cuatro grupos escolares confinados y cinco centros cerrados. Y la buena noticia.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 Alojadas y denunciadas 26 personas encontradas ilegalmente disfrutando en un hotel y en una casa particular. La vacuna de AstraZeneca es la que este sábado distribuye la sanidad pública gallega a la población de entre 50 y 55 años. Desde la redacción de Onda Cero en Galicia informa Marta Rodríguez. 20.000 gallegos han sido citados por el Sergas para recibir la vacuna de AstraZeneca. Se realiza en los pabellones de las siete ciudades y en los hospitales comarcales. Han comenzado por la エレベーターは、i レベーターは、n レベーターは、エレベーターは、エレベーターは、エレベーターは、エレ a ーターは、エレベーターは、エレベータ a は、エレベーターは、エレベーターは、n レベーターは、エレベーターは、エレベ s ターは、エレベーターは、エレベー e ーは、a レベーターは、エレベーターは、エレベ s ターは、エレベーターは、エレベーター a エレベーターは、エレベーターは、e レベーターは、エレベ a ターは、エレ n ーターは、エレベーターは、エレベーターは、エレベーターは、エレベーターは、エレベーターは、エレベーターは、エレベーターは、エレベーターは、エレベ n ターは、エレ c ーターは、エレベ Vacunas por hora para dar salida a las 30.000 dosis de AstraZeneca que recibió Galicia. Este sábado han sido recordados en el cementerio Donostierra de p o l l o e dos de las víctimas de atentados mortales de la banda terrorista ETA: Ángel Jesús Mota Iglesias y Francisco Javier Gómez Elosegui. Y ocurre precisamente cuando falta poco tiempo para que el gobierno vasco reciba una transferencia que espera. Con interés desde la redacción de Onda Cero en Euskadi, Juan Carlos de Julián. A pocos días de que llegue la transferencia de las cárceles al País Vasco, se recuerda a dos funcionarios víctimas del terrorismo de ETA. Ángel Jesús Mota Iglesias fue asesinado hace 31 años en San Sebastián tras recibir un disparo en la nuca mientras llevaba en brazos a su hijo de seis meses. Este funcionario de prisiones, nacido en Zamora, llevaba años en Euskadi trabajando en la prisión de Martutene. También tenía su puesto en esta cárcel Donostierra Francisco Javier Gómez-Elosegui, psicólogo afiliado al sindicato nacionalista ELA y uno de los impulsores de la c e r c a De presos de ETA. La banda terrorista le descerrajó un tiro en la nuca hace 24 años en San Sebastián cuando se dirigía al trabajo. Las familias de estas dos víctimas vuelven a depositar ramos en sus tumbas del cementerio de Poyoe. 3 menos 14, 2 menos 14 en Canarias. Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy Antonio Esteba y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.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 Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Qué memoria! Toma de Memory. De Memory con Zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también, de Memory Senior, de Pharma OTC. ¿Te aterra este sonido? Pero hoy sí、si、es el de nuestros expertos echándote una mano con tu vida digital profesional. Con AMA Respira. Nuestro seguro de responsabilidad civil profesional incluye la cancelación o modificación de la información relativa a tu integridad personal y profesional en Internet. AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91 343 4700. Usted ha acabado quemado. Yo estoy muy cansado, muy cansado. Pero yo creo que en estas cosas no vale bajarse del barco de cualquier manera. Lo de Évole. Entrevista a Fernando Simón. Mañana a las 9 y 25 de la noche en la sexta. Síguenos en Twitter en noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. Empezamos en el continente americano. El I can't breathe, no puedo respirar, de George Floyd antes de morir, permanece en nuestra memoria. La familia de este hombre afroamericano que moría a manos de un policía blanco va a recibir.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 Janine Áñez, que se proclamó presidenta interina de Bolivia en 2019, ha sido detenida por la policía boliviana. Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, ha confirmado la noticia en una entrevista con la CNN. La presidenta、eh, no puede ser acusada de un golpe en el que no participó. Ella estaba en ese momento en su departamento, en el b e n i cuando se produjo la renuncia y fuga de Evo Morales. Y ella fue llamada porque era la segunda vicepresidenta del Senado. Incluso hubo que conseguirle un avión para que venga a La Paz a ejercer esa función porque era la única en la sucesión constitucional, la, a, la única sucesión posible, ya que habían renunciado todas las autoridades inmediatas a, a Evo Morales. La Semana Santa también será una época de cierre en Italia, pero será un confinamiento total.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 Por eso llamamos a nuestro abogado experto en derecho de la circulación, el letrado Santiago Córdoba. Buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes. ¿De qué te propones hablarnos hoy, querido amigo? Pues mira, la DGT, que es incansable, ha puesto en marcha esta semana una campaña especial de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil.、Uh -huh. El año pasado, la pandemia provocó una reducción de la movilidad y de la s i n e s t r a l i d a d Pero sin embargo, aumentó el número de fallecidos que no hacían uso del cinturón de seguridad. Y además, los datos evidencian que se hace menos uso del cinturón en los asientos traseros que en los delanteros. Y fíjate que el Consejo de la Unión Europea ha precisado que los estudios revelan. Que los asientos traseros son casi tan peligrosos como los delanteros para pasajeros sin cinturón de seguridad. Y que cuando van sin el cinturón los pasajeros de los asientos traseros, aumentan y mucho los riesgos de lesiones para los pasajeros de los asientos delanteros. En cuanto al dinerito, la multa es de 200 euros y pérdida de 3 puntos. Pero ojo, Porque próximamente la sanción por no hacer uso del cinturón conllevará pérdida de cuatro puntos. Respecto de los menores, respecto de los niños, es obligatorio que los que tengan una altura igual o inferior a 135 centímetros utilicen correctamente el sistema de a t e n c i ó n infantil, adecuado además a su talla y peso. Y por supuesto, deberán ir sentados en los asientos traseros, salvo que. El vehículo no disponga de ellos, estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil. ¿Cuánto aprendemos escuchándote, Santi? Un abrazo y hasta la semana que viene. Muy buenas tardes. Son ahora mismo las 3 menos 7, son las 2 menos 7 en Canarias. Enseguida hablamos de libros. Hola, soy i Ñaqui López, presentador de La Sexta Noche, y os aseguro que el equipo de nuestro programa, a pesar de terminar en torno a las 3 de la mañana, preferimos no acostarnos, permanecer en vilo para no perdernos nunca las noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Ya dormiremos el lunes y eso.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 Hoy a las 7 y cuarto de la tarde, en exclusiva en Antena 3, la entrevista completa de Meghan y Harry, que ya han visto 50 millones de personas en todo el mundo. Había preocupación y conversaciones sobre lo oscura que sería la piel de mi hijo cuando naciera. Y antes, a las 4 de la tarde, conoce su historia con un gran estreno: Meghan y Harry, un enlace real. Y después, Meghan y Harry, un romance real. Hoy, la tarde de Meghan y Harry en Antena 3, la teleabierta. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua. Celebrado esta semana el Día de la Mujer, es el momento de hablar de feminismo también en la literatura. Vírgenes, esposas, amantes y putas es el título que proponemos. Su autora, Amarna Miller, que fue trabajadora sexual, afirma que este libro comienza en el mismísimo momento en que se dio cuenta de que tener dos X en sus cromosomas iba a condicionar la manera de relacionarse con el mundo y con ella misma. Pero no todo el feminismo le gusta. Sí pienso que hay ciertas áreas dentro del movimiento. Que a veces se pasan de totalitarias, ¿no? que a veces parece que, que esto es una batalla, que esto es una lucha, una lucha sangrienta en la cual hay culpables. Y todo esto son realidades, pero creo que, creo que hay una forma de comunicarlos en que puede hacer que el feminismo sea algo deseable. Creo que esto es algo en lo que el feminismo contemporáneo falla, que muchas veces parece. Una guerra entre los géneros. Vírgenes, esposas, amantes y putas de Amarna Miller, editorial Martínez Roca. Feministas, aunque sin saberlo, son también las ancianas protagonistas de la novela Hasta aquí hemos llegado, ganadora del último premio Café Gijón. Escrita por Antonio Fontana, traza un retrato despiadado de los hombres a través de las obsesiones y recuerdos de estas ancianas en una residencia de Málaga. Pues a través de mujeres de una generación de 80 años, 90 años, 100 años, lo que hacen es. Eh, contarnos su vida. Como no se han parado ni un momento, porque no han tenido ni un momento de respiro,、eh, no saben que son feministas siéndolo. Son mujeres que se han enfrentado a la vida con cartas muy malas, malísimas. Hasta aquí hemos llegado de Antonio Fontana, Editorial Ciruela. Llévame a casa es la última novela de Jesús Carrasco. Su tercera obra está entre los libros más vendidos. Con ciertos tintes autobiógrafos, el protagonista es Juan, obligado a regresar a su pueblo por la muerte de su padre. La emigración de su hermana le va a obligar a hacerse cargo de la madre. Queriendo narrar una historia, Íntima. O sea, me interesaba mucho más en este caso, a diferencia, por ejemplo, de Intemperio de la Tierra que pisamos, qué es lo que sucede dentro de la casa. En ese sentido, es una novela doméstica, debajo de un techo y entre las cuatro paredes de una casa, que es un espacio privado, pero que también es un espacio social. Entonces, ahí, por ejemplo, tiene una gran relevancia el, el concepto de cuidado. Llévame a casa de Jesús Carrasco, editorial Seix Barral. Mamen Rodríguez Astre produce y Nacho Arias realiza este programa de noticias de Onda Cero. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya, que ya, que ya, que ya acaba. Y nos despedimos con esta canción que acaba de publicar Purple Disco Machine, que es el nombre artístico del DJ alemán Tino Piontek. En esta ocasión le acompaña la banda británica Sophie and the Giants y juntos construyen esta composición con la que hoy te decimos adiós. マメンバイラーのボイティー、ボイティー。 Far from the fallout, they won't find us in the paradise we'll make. i found